Bueno, tenemos información de que el secretario de Hacienda ayer este, en un medio eh, dijo que a partir de las 0 horas del día de mañana va a estar depositado. El saldo. O sea que bueno, nosotros estamos tratando de, de preguntarle al, al secretario si es así, este, para informarle a la asamblea, porque ahora tenemos asamblea y vamos a definir si levantamos la medida, si nos mantenemos en estado de alerta, si continuamos el paro, qué es lo que vamos a hacer. Habló en los medios, pero no les avisó a ustedes. No, nosotros no sabemos, o sea, no, no hizo, hoy nos hizo un, escuchar una declaración de él donde dice que que está bien depositado lo del aguinaldo, a partir de, de mañana ya pueden cobrar, a partir de cero horas ya va a estar depositada las cuentas. Ahora, más allá de esta situación puntual, este mes eh, viene con el 10% del aumento, pactado en paritaria, espera que se dé una situación parecida. Sí, esperemos que no, y por lo menos, si no, nos gustaría empezar a ver cuál es la, la situación real de, de, de, del municipio, porque si no, este, tenemos que todos los meses este, generar este tipo de incertidumbre en los compañeros, este, es preocupante, porque después cuando tomamos acción directa o alguna medida, hacemos una asamblea, pasamos a hacer lo malo de la película cuando los único perjudicado somos los asalariados. más en esta situación que estamos viviendo hoy en día, ya hemos, sabemos, O sea, hoy en día la, la, la, la, la, la, la gente necesita cobrar a guinando porque ya lo tiene, tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar su, todo su, lo que debe, su deuda. Y me parece que este, tener una incertidumbre a partir de, del mes de agosto, no se llevó a por el 10%, esperemos que por lo menos nos sentemos a conversar con el secretario de Hacienda a ver cuál es, cuál es la perspectiva para el mes de agosto. En el caso de, de que no llegue a la municipalidad, de los lados no lo van a... A no, nosotros nada, bueno, o sea, a mí me parece que lo que hay que hacer es dinero y al hogar. Eh. Nosotros vamos a hacer lo que siempre corresponde. O sea, nunca tomamos medidas autoritarias, sino que vamos a informar la base y la base decidirán, Ahora hay un plenario delegado a través provincial de provinciales, a mí sindical, que también tenemos que pensar en el, en el segundo semestre. O sea, sabemos que el poder adquisitivo que hemos perdido es importante, muy importante. O sea, hoy se habla de una, de una inflación de casi arriba del 40% y nosotros hasta ahora hemos tenido un 28%. O sea, de acuerdo a lo que se en entrenar plenario, bueno, vamos a ver eh, qué perspectiva se da en la mesa intersindical, que también, o sea, la nuestra es la pelea de empleadores, porque si no, lo que se logra en la mesa intersindical, después lo tenemos que bajar a la municipalidad. Y sigue el conflicto respecto a los dichos de, de Alto Laguirre, que ustedes le están pidiendo que se disculpas públicas por todo lo que ha dicho. Sí, nosotros Pero ya lo hemos dicho, sabemos que alguien gremio no, disculpas no le va a pedir, le sigue pensando exactamente lo que ha dicho. O sea, él nos hace cómplices, que somos que fuimos funcionarios, que somos borrachos, que somos... Bueno, nosotros hemos hecho una, una carta de documentos, le hemos mandado al Ejecutivo, y si no la contesta, debemos con esta innovación de hacer las acciones legales correspondientes. Lo que sí se habló ayer es de hacer una solicitada, firmada por todos los compañeros, se va a leer a la asamblea, porque ya la compañía de trabajo, y si era aprobada, se van a juntar firmas, y bueno, después todo eso se va a mandar a la, a la justicia. Gracias, Gustavo. por qué? Bueno, Juan Pablo, escuchado Gustavo Montiel confirmando esta noticia, este, que hoy a las cero horas van a estar depositados las cuentas de los trabajadores municipales, el medio aguinaldo, que tendrían que haber cobrado la semana pasada, y este, este sigue el pedido de disculpas públicas de parte del el intendente Alto la a los trabajadores municipales. En este momento, los trabajadores que estaban...